Hola, ¿quién está en el aire por ahí? Hola amigo. Soy... ¿Cómo andás Gaby? Soy ¿Cómo andás querido? Aquí estamos, bien, bien, bien, trabajando mucho y sin descanso pero contento y ilusionado por el, el combate que tenemos, ¿no? Fenómeno, acá te va a saludar alguien que vos, no sé si lo conocéis. a ver si conocí, escuchá esta vos, a ver, saludalo. Sí, buenas noches, Gabriel Sarmiento. Hola, ah, José, Juan. bueno. Te, te, te devuelvo el saludo porque ayer me llamaste y no te conocí. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien? Bien, bien. bien. Bueno, contale un poquito a la audiencia qué significa la palabra emérito. Eh, creo que es una vergüenza lo de emérito, o sea, una vergüenza que se han inventado lo de consejo y, y, y la verdad que para nosotros no, no, no, no significa nada, o sea... Nosotros, yo creo que a estas alturas del partido no, no se necesita cinturón, pero el cinturón para nosotros tiene mucho significado porque él es el cinturón de 160, que eh, es del peso medio, y tiene un poco a seguir la, la estela de, de un grande como Monzón, ¿no?, que, que en Argentina ha sido uno de los mayores deportistas que hemos tenido en la historia, históricamente. ¿no? Entonces, para nosotros sí que era muy importante el cinturón, aunque... Eh, Mucha gente dice que no, que ahora ya los cinturones no valen, pero eh, lo que nos da un poco de rabia es que esto lo venían preparando y que eh, han presionado, siempre a nosotros nos han presionado y a los otros grandes campeones no han presionado nunca, ¿no? Pero, pero todo porque a este cinturón lo quieren para... Lo pero le pasa todo a, a Sergio, porque ya le pasó otra vez también y, y siempre con Sergio. Sí... Antes nos pasó, pero no, no estamos en la misma situación. Mejoró mucho la situación nuestra. Y, claro. y de verdad que sinceramente, si vamos al negocio, no hacen falta los cinturones, pero pero tranquilamente el Consejo podría haber eh, eh, aguantado el tirón así como aguantó a muchos que no fueron y, y la mitad de lo que fue sexo los aguantaron. Tranquilamente lo podría haber aguantado. Que, pues, sabiendo la tradición que tenemos nosotros con el, con el peso medio, o sea, Seguro. tradicionalmente... Es, es histórico para nosotros seguir la, la, un poquito la estela de Monzón nunca vamos a hacer la defensa que de hizo Monzón porque la verdad que, que nosotros triunfamos mmm, a, a la edad que se impuso, ahora está en el mejor momento pero no, no tenemos tiempo para hacer tanta defensa y para más o menos seguir cerca de Monzón pero pero por lo menos seguir eh, hacer historia con el título del caso medio eh, te digo, la palabra de mérito significa reconocimiento a, a un director o empleado que se retira o sea que le están dando un reconocimiento como que fue un supercampeón. Esa es la palabra de mérito, seguro. que lengua, fue. Con la lengua española. Pero, o sea, es para decir, bueno, pelean por el título diamante y, y tiene que poner eh, un seguro de 50 mil dólares. Sí, no no, o sea, no, no. Yo, sinceramente, o sea, yo al Consejo no tengo que, que, que darle las gracias por el mérito ese, porque la verdad que es una vergüenza y no tengo que sinceramente, o sea, yo puedo decir lo que yo quiera del consejo, porque el consejo a mí no, no me dio absolutamente nada, ni a mí ni a Sergio. lo tuvimos que ganar a pulso y los pisaron la cabeza cuando más lo necesitamos, los pisaron la cabeza. O sea que, que, de eso nada. O sea, no tengo que agradecerles absolutamente nada. O sea, lo único que tengo que ver es que me siguen cagando como siempre a favor de un mexicano que está a la fuerza, lo quieren hacer campeón del mundo. Entonces, no tengo nada que agradecerles. Eso del mérito es una vergüenza. Hay que, que, que, que agradecer el mérito. No existe eso en el boxeo. Lo que existe es el título. Vale, ahora ya no. no, no, no, no lo que sé, ahora llegamos a un nivel que está uno de los mejores libros por y no. Y ya se hacen negocios continuamente sin que haya cinturón, pero pero no. Eso del mérito es, es una vergüenza. Es Como los títulos interinos que se inventan o con supercampeones, es una vergüenza. ]他. Es mm. toda una vergüenza. Y lo del consejo. Vamos, o sea, no, no sé cómo tienen esa despacatez de, de sacar ahí hacer César es mérito, que si es de, el, el, el, el embajador de buena voluntad, de que si es de... Si güey, o sea si lo está viendo todo el mundo, que lo, lo hicieron, lo venían haciendo para dejarle allanarle el camino. No, si no el mundo, es tremendo, tremendo, la verdad. Que. Sí, bueno, eso no, nosotros... Lo, no mejora nada, todo va peor. Lo, sí, lo publicamos sí. hace un mes en la página, que digo, están allanando el camino. Yo me, me imaginaba a Gabriel Sarmiento mirando la foto de Svick, besando el título y digo, eh, los improperios que habrás dicho, Gaby, ¿no? Lo repudiamos con Sergio. Vimos, apenas salió el, el, el, vimos el internet, le y, digo, Sergio, mira, sigue besando el cinturón. Pero qué hijo de puta, pero que besa el cinturón si no ganó una mierda? O sea, ¿a quién le ganó? A nadie se lo regalaron el cinturón. A nosotros no nos regalaron nada. A nosotros no nos regalaron nada. No tenemos que pelear con los peores para ganar un cinturón. Y con Corre no peleamos, porque la verdad que Corre, o sea, no, el consejo nos vino cagando una tras de otra con Corre, Entonces, o sea, si hay alguien que se merecía ese cinturón de la 154 cuando se lo dieron fue Sergio, porque Corre nos activó, nos activó, nos activó. Y nosotros peleamos acá en Estados Unidos ya. Entonces, es, es, un, es una vergüenza, la verdad, una vergüenza. Y lo miramos besando el cinturón. A mí, yo no, me, no voy a besar un cinturón que no me lo merezco ni, ni, ni que lo he ganado en el ring. ¡Qué vergüenza! No, o sea empezando el cinturón y ahora Cabe sale diciendo que ahora, ahora va a pelear por sí y por el cinturón de la cinturón. ¿Por qué no peleó antes? Mm. Creo que no tiene vergüenza de no eso. La gente no tiene vergüenza de o sea, que, que te pongan ahí o sea, a la fuerza. Es tremendo, tremendo. nosotros nos duele porque le, luchamos día a día, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Mm. Sufrimos como locos para, para conseguir las cosas. y Creo que así es lo que eso nos consigue. ¿no? Te, te sacamos por otro tema, eh, yo cuando te llamé ayer, eh, ¿viste las peleas de Luca frente a Corley? Sí, sí, la verdad que estábamos expectantes ahí con Pablo y con Sergio mirando las peleas, porque queríamos ver a Luca ver cómo estaba, y, y la verdad que estábamos todos locos porque porque ganaran hoy, porque no, no, no nos jodiera la noche Coley porque la verdad que al fin y al cabo no, no, no tenía necesidad de, de hacer esa pelea con Coley El técnico ha sido tirando aquí en Estados Unidos y ya está Entonces, eh, la verdad que estábamos un poco ahí con. muy nerviosos, estábamos. mira que nunca estábamos nerviosos, que estábamos nerviosos. Y la verdad que nos alegró mucho que Luca. sabíamos que cuando le lo tocara le iba a hacer daño y que no iba a aguantar y eso. Y la verdad que muy contento por el triunfo. Y, y más de todo me alegré por, para, para que se den cuenta de una vez por todas que, que que Luca es un buen prospecto y que es uno de los mejores. 140 del mundo, si no es el mejor, porque para mí es el mejor, y para que se den cuenta algunos que están hablando, que siguen esperando que Lucas pierda, que es vergonzoso, eh, entonces para que se den cuenta, porque ni Gretti está esperando que, que, que, el, que el chico pierda, entonces es que yo no entiendo, lo, lo vio con Sergio, lo criticó a Sergio, esperaba que Sergio perdiera y ahora cuando Sergio fue argentino le, le besó el culo. Va a ser lo mismo con, con, con Matisse, porque Matisse va a ser campeón del mundo, y va a ser lo mismo. Pero voy a estar yo al lado de Matisse para sacarlo cagando, porque tiene hasta estar un huevo ya. O sea, es supergonzoso. Entonces, me gustó mucho lo del tiempo para que vieran todos los que, los que estaban esperando que Lucas perdiera, que Lucas es, un, es uno de los mejores hay en Argentina, y uno de los mejores 140 del mundo, si no es el mejor. Para mí es el mejor. O sea, hay que darle tiempo que siga trabajando, que venga y trabaje aquí, y ya verás que Lucas no es el mejor 140. Te, te cuento en intimidad. Nosotros con Mingo eh, hoy tuvimos eh, un cambio de opiniones. A, a, a él eh, no, le, no le terminó de cerrar más allá de la victoria. A mí mucho no me llegó a cerrar Matisse. Yo esperaba más de Matisse. Eh, no sé, lo vi que no dio un paso atrás, no dio un, un, pase la, un paso lateral. Lo vi demasiado querer arrancar la cabeza como si lo que le pasó con Sab Judat, Eh, lo impulsara a, a ganar por nocaut sí o sí, no, no, me dejó algunas lagunitas eh, para mí Matisse, a quien yo considero un gran campeón, un gran boxeador y que, este, bueno, está el mejor mejores mundo pero viste me dejó eso como que yo esperaba un poco más de Matisse. Es decir, vos viste la pelea, Corley muchas veces quiso descansar, se arrodilló para descansar, para buscar los 12 o 14 o 15 segundos de que le daba... El, el árbitro entre el conteo y la eh, volver a bocear, y no llegó no del todo a llenarme, Matisse, a mí, personalmente. No, no, no, eh. no, eh, es que vos pensó un poquito, Mingo. O sea, sí. Está un poquito, o sea, el chico toda la carrera, fíjate cómo fue toda la carrera, y fíjate lo que hizo cuando vino acá, yo lo preparé al chico. No tenía nada que ver, era otro boxeador. Entonces el chico tiene que seguir esa línea, porque está claro que si sigue... Como antes, va a seguir igual que antes, va a ganar porque es muy bueno, porque pega duro. Sí. Pero sí que le faltó eso, sí, pasar manos, hacer un paso atrás y moverse. Es que Yudani lo tocó, hombre. Yudani lo tocó. Sí. Que a Luca no tenía ni una, ni una marca, entonces sí te doy la razón en eso. Pero no deja de, de, de ser un prospecto impresionante y, y, y no dejó de. de o sea, no, no, no arruinó la noche, o sea... No, seguro, seguro, seguro. ser campeón del mundo, o sea... Sé qué pasa, Sergio? Esa es la diferencia, esa es la diferencia, amigo. Que por ahí uno le sí. exige más, cuando vos, sabiendo que hay más. Sale, cuando sale un boxeador, mm. lo haces trabajar y gana porque es talento puro y potencia pura y porque es tan bueno como Lucas, o cuando sale un, un, un boxeador y tiene una estrategia lista, un plan de trabajo y está preparado para plan de trabajo, es totalmente diferente, entonces por eso yo quiero que venga acá, y Lucas quería venir para acá, lo que pasa es que bueno, que por circunstancia de eso, de que está en Argentina, de que no movía dinero, de no lo mandaron para acá, pero si no, esa pelea, sinceramente, eh, Cody no le puede tocar a Lucas ni medio pelo, hombre, es verdad, yo, te, lo, yo te, doy la razón ahí. te doy la razón ahí, lo que yo quiero que vean, que deben haber visto es que Lucas es un buen prospecto y que realmente reconozcan que es buen prospecto, hombre, y que puede ser campeón del mundo y que es uno de los mejores 140 del mundo que lo reconozcan, eso es lo que me molesta yo sé que no es el trabajo que vieron con Yuda pero claro, o sea, hay que seguir trabajando y hay que trabajar acá, lo mismo lo digo de él lo mismo lo digo de Maidana, lo mismo lo digo de el Tigre Saldivia, hay que trabajar, hombre claro. porque si siguen ahí van a seguir igual siempre. A mí me gustó más con ser Yuda a los últimos rounds Que el Matisse que, que peleó con Chop Chop, Clay. Corley. Por supuesto, ¿a dónde va a parar? O sea, Matisse, el que le ganó a, a Corley, mejoró un poquito de lo que era antes Matisse. Sí. Dijo, sí que con Judá fue otro boxeador. Claro. Porque de hecho yo cuando hablé con Arano antes de que lo trajera le dije, el pibe con subió al ring para pelear con Judá tiene que ser otro boxeador, si no, no ganamos, olvídate. Tengo que cambiarlo, tiene que ser otro boxeador. Está bien, ¿eh? Fue Muy otro bien. boxeador, o sea, fue... O sea, yo no, yo no lo cambié al pibe. O sea, el pibe un, es un diamante en bruto. O sea, yo tengo que trabajarlo, enseñarle y trabajarlo para que pase mano, para que se desplace, para que trabaje de otra manera, para que golpee de otros ángulos. Yo es un diamante en bruto, yo no tengo que trabajar al pibe. Pero, coño, aprovechenlo, que lo aprovechen. No, seguro, seguro es un gran prospecto, un gran prospecto. No y está de... ahí, está dentro del, del núcleo grande del boceo. Que no dejen de mandarlo aquí. Porque el único perjudicado va a ser el pibe. Seguro. Sí, sí, sí. Que sí. la bola con tonterías y que, y que, y que, y que si no lo van a perjudicar a él, lo van a joder al pibe. Existen en el pibe. O sea, que no existen con los líos que tienen en Argentina, que con este, que, porque esta, la pelea de Colby se hizo porque, porque es para demostrar que, que, que Matisse, no es porque Maidana, eso es una vergüenza, hombre. Es cierto. Matisse no tenía que haber peleado ya en, en, en Argentina, así tenía que pelear en Estados Unidos, hombre. ¿Qué quiere demostrar? No hay nada que demostrar. Esos dos tipos tenían que estar trabajando juntos y ir porque vienen separados para ser campeones. ¿cuándo? Y tenían que estar aprendiendo los dos juntos O sea, que se dejen de ya porque los que van a salir perjudicados son los buscadores Seguro, eso ¿eh? sí. Igual te digo, Gaby, que yo, viste, sabés que tengo preferencia por, por Lucas. Yo creo que no es fácil Corley, para mí es un rival muy difícil y, y tuvo autoridad, ¿no? Sí, sigue siendo complicado porque tiene mucha experiencia, pero nosotros, si ahí había algo que teníamos claro, nosotros sabíamos que Lucas no iba a estar como cuando estuvo con nosotros, ¿está claro? Si el pibe lo pedía, lo pedía venir para acá, lo pedía venir para Oxnard, sabíamos. Pero lo que sabíamos era que cuando le pusieron la mano encima con Sergio decíamos, le ponga a la derecha, le ponga a la izquierda, le va a hacer daño. ¿Por qué? Porque no tienen ni idea la gente cómo trabaja ese chico al cuerpo y cómo. Y el daño es que hace con las dos manos. No tiene ni idea la gente. Lo que pasa es que lo dijo y nadie le hizo caso. Y dijo, a mí nadie me había pegado tan duro como lo pegó su sus hijos. Y claro. yo lo que le recomendaría a todos los 140 que tienen que poner, a Cana, a todos los que son buenos, que, al y a todos que están ahí arriba, que no peleen con él. Así dijo el tipo y, Igual ¿Tú? te digo, ayer después de la pelea, Corley en el vestuario le dijo, eh, Matisse, usted va a ser campeón. Es que se lo dijo el tipo que tiene experiencia y sabe, Dice, hay, que hay que trabajar con más, más. Hay que trabajar, es un diamante en bruto. Hay que trabajar. Eh, Como oh, cuando Sergio viene conmigo, es un diamante en bruto. Así. Eh, hablando, bueno, acá en Argentina se habló mucho de tema Maidana, o sea, ustedes no, no, no tienen nada con respecto si, si le habían hecho alguna oferta o algo para trabajar con ustedes, porque acá fueron todas versiones, ¿no? No, yo no sé absolutamente nada. Yo, sinceramente... <coughs> La verdad que para mí sería un placer trabajar o sea con los dos pibes, o sea, con Maidana y con Matisse, o sería increíble. Es que, aparte de, de, de ser el mejor libro por libra de este año, que es el sueño que tenemos con ustedes, mi otro sueño sería que esos dos pibes eh, trabajaran juntos, hacerles trabajar junto a la defensa, los tratamientos, todo, todo, que sea paz. No quiero ofender a nadie ni a ningún promotor, ni manager, ni entrenador. Solamente digo las cosas como son. Y desde mi punto de vista, claro. Eh, bueno, eh, sobre la pelea del 12 de, de marzo, de Sin Sirio, bueno, ¿qué, qué nos puedes decir? Nada, sola, solamente que... Que, que bueno, desde que, que llegó Sergio, eh, eh, trabajo, trabajo, y trabajo mucho sufrimiento, porque la verdad que... Eh, para nosotros lo más importante es eh, ser el mejor Libra por Libra y nosotros empezamos mejor que, que lo que empieza Pacquiao y, y Mayweather que todavía no va a pelear y Cotto, ¿no? Ellos van a pelear con gente que está ya prácticamente en la morgue nosotros vamos a pelear con un 154 que es, eh, es invicto y que es campeón del mundo. Entonces nosotros lo, nosotros lo tenemos mejor. Es un buen boxeador, es alto, es zurdo, es prolijo, es muy técnico pero pero ahora es la hora de Sergio, o sea, eh, el año pasado fue el mejor año de Sergio hasta el momento, pero es que eh, lo que van a ver este año va a ser lo mejor de Sergio. no lo han visto todavía. Sergio llegó al campamento ahora increíblemente posteando, pero vamos, cada día mejor y yo no sé, pero, pero cada día está mejor, o sea, Eh, yo lo dije en la primera pelea de Willem, dije, este es un atleta en evolución y va evolucionando cada vez más. Nadie me escuchó ni me dio nota. Pero es así y va a seguir así. Te puedo asegurar que lo, lo, lo, lo mejor es que todavía no lo han visto.